Mujeres con historia Según el libro Guinness de los Records, nuestra protagonista de hoy es la mujer más asesina de la historia de la humanidad, al atribuirlo 630 muertes. Además, es una de las más sádicas y perversas, y una apasionada de la magia negra.